1996 Sarge en Holanda Un hombre de 44 años sufre un infarto mientras viajaba en autobús Minutos después cuando una ambulancia le traslada a un hospital sus constantes vitales se reducen al máximo Ya allí pese a todas las atenciones médicas se entra en una situación de muerte cerebral Su corazón se ha parado y su cerebro no muestra actividad Aun así, los médicos intentan reanimarlo por todas las vías posibles. Pim Van Lommel, el jefe de los cardiólogos del hospital Green State, encabeza la operación. Pide a una enfermera que lo intube. Tras extraerle una prótesis dental, lo hace con tanta rapidez como cuidado. Luego llega el momento de la desfibrilación. Las descargas eléctricas surten efecto. El paciente revive. El milagro se había producido. A partir de ahí fue turno para el misterio. El paciente despertó horas después. Lo hizo lúcido y sin haber perdido ninguna capacidad. En un momento determinado pide su prótesis y lo hace señalando a una enfermera quien le dice, «Usted sabe dónde está» ella quedó petrificada efectivamente lo sabía no obstante había sido ella quien se la extrajo en pleno proceso de reanimación pero el paciente en ese momento se encontraba en situación de muerte cerebral no podía saberlo cuando se le pidieron explicaciones dijo que había asistido a todo el proceso desde la parte superior del quirófano relató cómo sentía que algo de él se despegaba del cuerpo y podía presenciarlo todo desde las alturas El relato del paciente llamó profundamente la atención al jefe médico, a Pimbal Lommel ya había oído historias similares pero nunca le había tocado presenciarlas en primera persona en ese momento decidió investigar casos similares casos de las llamadas ECM es decir, de las experiencias cercanas a la muerte por este nombre se conocen las vivencias sufridas por muchas personas que han atravesado una muerte cerebral de la que se recuperaron a tiempo aseguran que en ese momento sintieron que salían de su cuerpo que se desplazaban en el interior de un túnel al final del cual se encontraba una luz Los primeros que investigaron este tipo de experiencias creyeron que la escena representaba el paso de la frontera entre la vida y la muerte. Van Lommel decidió realizar la investigación científica más completa sobre este tipo de experiencias Para llevarla a cabo se puso en contacto con los servicios de urgencia de 10 hospitales holandeses En cada uno de ellos encontró colaboradores para su estudio El objetivo era recopilar todos los casos conocidos y documentar al máximo los nuevos que tuvieran lugar La cuestión principal era seguir la pista de todos aquellos casos de infarto y muerte cerebral con posterior reanimación ...se analizaron un total de 344 casos... ...de entre ellos un 18% vivieron una experiencia cercana a la muerte... ...todos ellos describieron que salieron de su cuerpo durante la muerte cerebral... ...que entraron en el túnel... ...que vieron una luz al final... ...analizó y documentó cada uno de estos casos con toda solvencia y pulcritud... En enero de 2001, la revista científica médica de Lancet, la más importante del mundo en este ámbito, publicó la investigación del doctor holandés era la primera vez que una publicación de estas características se atrevía a admitir la realidad de este tipo de vivencias el doctor Pimbal Lomel ya examinaba en su expediente algunas explicaciones ofrecidas por los escépticos se descarta en el texto que dichas experiencias sean fruto de alucinaciones como consecuencia de la anoxia, es decir de la falta de oxígeno que activa determinadas zonas cerebrales en donde residen las visiones de este tipo el texto descalifica con documentación esta tesis ya que los casos investigados en Holanda incluyen en todo y en cada uno de los respectivos informes la muerte cerebral las conclusiones al expediente de Van Lommen son extraordinarias Asegura que los casos investigados le llevan a la deducción de que existe una parte de nosotros que no es física y que esa parte puede sobrevivir a la muerte. Textualmente señala, no implica este estudio necesariamente que exista el alma, porque todo depende de la definición que hagamos de alma. Lo que sí implica es que la conciencia, nuestra conciencia, sobrevive a la muerte del cuerpo. Se trata hasta ahora de la investigación más completa y definitiva sobre este asunto, un expediente del misterio que es, sin duda, más que esperanzador.